El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hey man. Hey man.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 Parece que hay problemitas con el teléfono. Hola, Damián, ¿no estás escuchando ahora? Damián no nos escucha, pero nosotros... Sí, lo escuchamos de, a ver. De, de... Eh, bueno, vamos con un temita, si damos tiempo. ¿Está o no está? Bueno, comentábamos también acá que acá en la provincia de Jujuy hicimos una radio abierta a la mañana y a la tarde en Plaza Belgrano.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 días mucha cruz valía, el pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos, un pen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. solo y asustado Con su primera pyme la escuela Vendía corregida la tarea Quería enamorarse y no podía El amor no genera plusvalía Siempre como gato cayó disparado Lamento las migajas del Estado Pero algo que nunca le hizo gracia La tendencia decreciente de la tasa de ganancia